poco tiempo que, bueno, que se convirtió en un espacio de memoria, este nosotros pudimos llevar nuestra propuesta, nuestro encuentro hacia, hacia allí, eh, en lo que es el mayor centro clandestino de, de detención eh, de la última dictadura, 5.000 personas, eh, se calcula que, que murieron en ese lugar, eh, básicamente por, por bueno, por, por entender que no no había una posibilidad más que la eliminación del otro para para imponer ciertas cuestiones ideológicas, ¿no? Y donde había una categorización que algunos valían más otros valían menos. Eh, eh, cuando nosotros lo explicamos eh, en el mundo, es eh, como hacer un encuentro en Auschwitz, les decimos ¿no? Como para tomar la dimensión de dónde estamos haciendo un encuentro contra la discriminación.